A partir de este momento, desde Campiñas. Canta canta minha gente. la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Júnior, columnista de la 36 en Brasil. Bueno, con un Montevideo todavía caluroso, pese al otoño, estamos recibiendo a nuestro compañero columnista, corresponsal, mejor dicho, de, desde Brasil, a Plinio, que lo tenemos en imagen, hoy estamos con Emiliano, Plinio, tenemos a Ángeles en, atendiendo temas familiares por unos días, así que bueno, lo estás conociendo en imagen también a, a Emiliano. Buen día Emiliano, buen día Hernán y felicitaciones a la radio 26 de marzo porque están de cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Efectivamente tenemos una, una jornada especial hoy y que estaremos celebrando el sábado con un acto callejero. Eh, Plinio frente a la sede del 26, que después seguramente verás imágenes. Bueno, de fútbol no vamos a hablar, Plinio, estuvimos hablando en los lo previos, pero no vamos a ocupar tiempo con eso, ¿no? No, mejor no hablar de fútbol porque la cosa no va bien aquí en Brasil y no hay horizonte de que mejore. El presidente de la CBF acabó de ser reelegido Fue la primera vez en la historia de la CBF que fue 100% de votos. O sea, que parece que están todos contentos. El fútbol va mal, pero la CBF va y requete bien. <risa> Dejalo, dejémoslo como título nomás. Y vamos con los temas eh, de gobierno de Brasil. El Banco Central elevando la tasa... Eh, ...básica de interés... ...llegando a 14 con 25%... Eh, ...suena muy alto esa tasa... ...¿no Plinio? Más un aumento... ...ahora es un banco central... ...puro sangre PT... Hmm. ...que tiene el presidente... ...y la mayoría de los miembros... ...o sea que no hay como... ...tercerizar la culpa para Bolsonaro... La, ...con esto... ...la tasa de interés real... ...de la economía brasileña llega a casi 9%, un poquito más de 9%, ¿no? que es una de las cuatro mayores tasas de interés del mundo. ¿no? Y la indicación del Banco Central, que es un banco central independiente del pueblo, totalmente dependiente de la banca, es que de nuevos aumentos. Y esto todo se justifica siempre porque hay que cuidar de la inflación. El problema es que la inflación en Brasil está totalmente estabilizada, está bien por abajo ¿no? del promedio histórico de los últimos 25 años, está abajo de 5%, ¿eh? y el promedio histórico es de 6.2%. O sea, no hay problema inflacionario, ya hay problema, y ya lo discutimos, de costo de vida, lo, la inflación de alimentos y la inflación... de la canasta básica de los trabajadores, sí va por arriba de la, del promedio de la inflación oficial. Pero esto causa problemas porque el salario es muy bajo. Pero la causa del costo de vida no es que hay una demanda muy fuerte, que hay que aumentar la tasa de interés para deprimir, causar desempleo y reducir la demanda, no el mercado interno, la demanda agregada. El problema de la, del costo de vida alto, elevado, es el modelo agrícola brasileño. Es el control de grandes corporaciones sobre la agricultura brasileña y la internacionalización de la, de la economía y sobre todo de la agricultura brasileña. O sea, que esta tasa de interés no resuelve nada. No resuelve nada, pero claro, interesa a alguien. porque tiene un impacto fiscal fuertísimo para que tengas una idea cada punto percentual de aumento en la tasa de interés implica en un gasto adicional del gobierno con gastos financieros en 12 meses de 54 billones mm. es tanta plata que vas a decir bueno, ¿qué es lo que esto quiere decir? quiere decir que desde que llegó el presidente pechista En el banco central ya se aumentó en 160 mil millones, no porque así se dice, no no son no dicen billones, dicen mil millones mm -hmm. en español. ¿eh? Sí. Las despensas, la, los gastos financieros. Esto quiere decir más de cinco veces el ajuste fiscal de corte de gasto público que se hizo al final del año. Entonces al final del año se hace un corte de gasto. y en tres reuniones del Banco Central se aumenta más de cinco veces el gasto con lo que se economizó con gastos sociales. ¿no? Entonces, ¿qué esto, lo, esto quiere decir que eh, esta política monetaria tan eh, ortodoxa y tan bruta está matando la gallina de los huevos de oro, porque Brasil ahora gasta 8% del PIB con Gastos financieros para pagar la deuda, el interés de la deuda pública. ¿Qué es lo que esto quiere decir para el público uruguayo? Todo el gasto con pensiones. Entonces, siempre hay, no, oh, porque hay un déficit en, en el presupuesto de las pensiones. Yo no estoy hablando del déficit, que no hay además en Brasil. Es el déficit que ellos dicen que hay inventado contablemente. Pero todas las despesas con, con pensiones que. favorece millones de brasileños, es equivalente a lo que se gasta con estos intereses, que no favorece más que unos 400 mil riquitos uh -huh. brasileños. Entonces, esto es lo que significa esta política, que además de transferir ingresos ¿no? de manera muy fuerte hacia la plutocracia, deprime el mercado interno, deprime las inversiones, deprime los gastos públicos, y genera sobreendeudamiento de la gente. Entonces, esto yo creo que es lo, lo, la, la, la repercusión de este aumento de la tasa de interés, que además se hace a contramano de lo que hace el Banco Central americano, que está bajando, estabilizó la, el interés y dice que de aquí para adelante tiene tendencia a bajarlo. O sea que la diferencia entre... El interés brasileño y el interés americano es cada vez mayor, lo que también genera oportunidades gigantescas de especulación contra la moneda brasileña, contra el fisco brasileño. Entonces, esta es lo que los neoliberales llaman de eh, responsabilidad monetaria. Uh -huh. Bien, Plinio, eh, también otra de las noticias importantes en Brasil en estas horas es que eh, comienza el, el juicio nuevamente a Bolsonaro y a, y a la alta cúpula ¿no? que estuvo involucrada en, en la intentona golpista. Sí, bueno, ayer empezamos esta novela Emiliano, la estamos haciendo aquí hace tiempo, es una uh -huh. novela que tiene varias temporadas, uh -huh. y ahora empieza la nueva temporada que yo creo que la podríamos poner como título La prisión de Bolsonaro uh -huh. y de toda la camarilla ah, porque empezó ayer y hoy día termina la aceptación formal de la denuncia contra Bolsonaro, entonces a partir de ahora ya Bolsonaro será juzgado uh -huh. por la justicia Bolsonaro y la alta cúpula, entre los cuales varios generales, no el general Braga Neto, el general Augusto Heleno, en fin, y el, el almirante de la, que comandaba la Marina, todos ellos están en juzgamiento. La primera sección, que empezó ayer y termina hoy, ya tiene está clarísimo que van a aceptar la denuncia porque las evidencias son enormes. Ya la discutimos aquí, estos golpistas eh, por WhatsApp sí. documentaron toda su participación en el crimen. Bueno, ayer, la novedad es que Bolsonaro fue al Supremo y se metió en la primera fila y para ver si intimidaban los, los jueces. Es un, es, una, es un niño, ¿no? tiene sí. Es un criminoso, pero también tiene mentalidad de, de niño matón, eh, la verdad es que esto no funciona en nada porque está todo muy muy codificado pero es interesante cómo empezó esto porque se ve la la estrategia de la defensa o de las defensas, porque son varios mm. ¿no? la, la estrategia es, primero admitir que sí hubo una tentativa de golpe, esto no se discute porque está más que claro pero cada uno dice pero yo no participé, no hay prueba que yo esté ahí, yo No, entonces se niega totalmente la participación de cada uno lo que quiere decir que no tienen unidad los golpistas ya se dividieron cada uno quiere salvar su piel ¿no? y ya no interesa lo, lo que lo, los otros visto en conjunto hay una estrategia de deslegitimar el proceso de decir, mira, esto es una persecución no hay bases para, para que yo sea preso Y con esto yo creo que ellos buscan dos alternativas. Una, política. Tener un movimiento para ver si se logra la amnistía de todos. Un movimiento de calle, ¿no?, político. La, como vimos la semana pasada, la capacidad de movilización del bolsonarismo está disminuyendo y no creo que en el corto plazo te, tengan fuerza para hacer esto. La otra es... buscar una anulación del proceso más para adelante no haciendo un poco una una, una retórica que hubo persecución no se respetó la ley y tal, pero en verdad esto no es no es cierto porque las evidencias son muy grandes bueno cuál es el desarrollo de esto esta novela termina más o menos en, en septiembre. Hernán, entonces hasta septiembre tendem, tendremos varios episodios ¿no? novelescos de cómo esto evoluciona, ¿no? porque eh, ya está todo más o menos documentado y hay dos, los otros, eh, la gente que fue en, en la manifestación del 8 de enero y ya está presa, y esto hace una jurisprudencia que acelera el proceso. O sea que más o menos hasta septiembre... Bolsonaro va a ser condenado, y ahí tiene dos alternativas, o sale del país que es una probabilidad sí. su hijo ya salió, está en Estados Unidos, sí. puede estar preparando su exilio, entre colmillas, porque no sería exilio por, eh, porque no hay persecución alguna, hay crimen sí. o va preso no y hay que entonces esperar, y ahí empieza una otra temporada no, la, la fuga la huida, no sé cómo se dice esto ¿Eh? Eh, la, la huida, decís la, la huida, Ajá. la huida de Bolsonaro, pero esto es para octubre, ¿Mm? hasta septiembre estaremos con la presión de Bolsonaro, ¿Mm? la condena de Bolsonaro. Sobre este tema Plinio, antes de ir al último punto que nos propones esta semana para irlo siguiendo también ese aspecto creo que lo hemos hablado pero a medida que se van eh, confirmando etapas ¿Cómo lo sigue en los mandos actuales de las Fuerzas Armadas? ¿Los que no están incluidos en este proceso judicial eh, han asumido una actitud pasiva, digamos, de, de todo este proceso? ¿No se involucran en, en defender a sus pares? Entonces, la justicia brasileña, como toda justicia, es muy permeada por la política, ¿no?, ...y en Brasil esto es particularmente grave... ...hay un contraste... ...del punto de vista formal es ultra formalista... Mm. ...pero los acuerdos políticos ya... ...se hacen de manera muy muy clara... ...para quien mire un poquito más allá de la superficie... No ...hubo un acuerdo... ...el acuerdo es... ...entregamos los generales... ...pero se, eh, no, no se condena la institución... Mm. ...entonces del punto de vista institucional... todas las cosas quedan más o menos iguales, como si no hubiera pasado nada. Uh -huh. Pero los bolsonaristas, los generales bolsonaristas, estos sí tienen, no el ejército dio luz verde para que sean condenados. Y esto yo creo que eh, responde un poco a las condiciones políticas más generales del país, pero también a las condiciones políticas dentro de las Fuerzas Armadas, porque el bolsonarismo... es un, un sistema muy bruto y hace, digamos, no respeta la jerarquía, hizo mucho, mucha división dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que para el grupo eh, institucionalizado de las Fuerzas Armadas es un alivio mm. verse, digamos, libres de Bolsonaro. Y además no le quitarán ningún poder y si es el caso, darán el golpe tradicional no el golpe del tirano, que no es la tradición brasileña, uh -huh. pero el golpe institucional de las Fuerzas Armadas, que es el perro de guardia de la burguesía. Entonces, queda todo más o menos igual, pero la apariencia es que la democracia funciona, las instituciones están muy bien. Bien. El último punto, eh, Plinio, que nos propones... Es eh, la realidad de huelgas de trabajadores petroleros y trabajadores de las aplicaciones, decimos nosotros, estos eh, trabajadores eh, deliveries o que uh -huh. siempre trato de no usar el término en inglés, pero que, que repartidores. también repartidores que conocemos. Exactamente. No, son dos huelgas, dos categorías muy fuertes, una tradicional. Probablemente una de las más fuertes de Brasil que son los petroleros ¿no? que tienen en Petrobras digamos su, uh. su pilastra ellos anunciaron una huelga de 24 horas con, que fue aprobada con 90% de las personas que estaban en la asamblea ayer uh. contra la gestión de la presidenta Magda Chambriar eh, que es recién nombrada por Lula ¿Qué es lo que ellos reivindican en realidad? Ellos reivindican negociación. Entonces, esta primera huelga es porque la dirección de la empresa no quiere negociar, no quiere negociar eh, las condiciones de trabajo y de salario, básicamente. Entonces, es una especie de un preludio de, de las negociaciones que van a empezar con los petroleros. Pero es interesante, digamos, notarlo, porque... Eh, los petroleros son un sindicato muy fuerte con fuerte presencia del PT. Entonces esto esta digamos iniciativa demuestra que empieza a haber algún tipo de movilización en los sectores más tradicionales del sindicalismo brasileño. Entonces esto yo creo que es importante notar para ver y observar para ver cómo esto evoluciona. Los entregadores, por otro lado, es el sector eh, más, digamos, fuerte de los nuevos trabajadores, ¿no? Del nuevo tipo. Es una categoría, digamos, muy, que en pie, muy importante porque tienen una capacidad de paralizar las grandes ciudades muy grande, pero eh, son desorganizados. Pero ahora empiezan a organizarse, van a hacer una paralización. el 31 de marzo, y, y con extensión dicen para el 1 de abril, 31 de marzo porque es el día del golpe militar, mm. primero de abril porque es el día de la mentira, entonces ellos dicen, mm. como es una gran mentira que nosotros somos emprendedores, vamos a hacer la huelga aquí, piden reajuste de la tasa mínima por entrega, remuneración mayor por kilómetro porque hacen tres años que no hacen reajuste de, de las remuneraciones tres kilómetros mínimo máximo, perdón, para entregas en bicicleta y pagan, eh, remuneración integral por entregas en la misma ruta, ¿no? que no, tenga, no haya descuento en esto La verdad es que son, es una gente muy explotada, trabajan en promedio 14 horas por día, no tienen ningún derecho, ninguna seguridad, y hay que ver ¿no? la capacidad que tienen de parar. sí, si, si, de hecho tienen, yo creo que es, es una categoría que van a tener un mayor poder de negociación y van a lograr algo. Mm. Esto, digamos, imaginamos son fuertes, se están haciendo fuertes en las, en las grandes ciudades Plinio de Brasil Están ya, no, el paro será en 40 ciudades de 18 estados y en las ciudades en, en, en, en las capitales en las ciudades mayores no que es donde ellos tienen mayor eh, eh, presencia y mayor capacidad de provocar digamos una Una quiebra de la rutina de la ciudad. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que ellos pretenden hacer para que sean vistos y no sean invis invisibilizados como ellos mismos reclaman? Bueno, es toda una novedad el, el hecho de que. Eh, se, se esté logrando una organización sindical de ese sector que, como vos decías, por sus características, eh, cuesta mucho en su organizarse, ¿no? Eh, y acá eh, un buen porcentaje de ellos eh, actualmente son, en nuestro país, a nuestra escala, Hay muchos inmigrantes, venezolanos, cubanos, eh, son, eh, que son que ocupan ese tipo de tareas en nuestro país y no están sindicalizados este tampoco. No sé si hubo alguna mague de protesta en algún momento de alguna cosa, pero tienen las mismas características, las realidades laborales que, sí. que, que vos mencionabas, los vemos, otras veces hemos contado, Priño, acá, a la vuelta de la esquina de, de la radio, porque Eh, tenemos una casa de estas de hamburguesas y bueno, hay muchos repartidores y los vemos muchas veces alimentándose eh, de, de galletitas de pequeños paquetes de galletitas como comida y bueno, trabajando bajo el sol o bajo la lluvia y bueno, carentes de una organización sindical, es interesante seguir esa experiencia de, de lo que se está dando en Brasil entonces ¿no? sin duda alguna y una de las cosas interesantes de la convocatoria que ellos dicen que quieren ser vistos como clase uh -huh. interesante, porque si se reconocen como clase trabajadora esto yo creo que es un salto de conciencia ya enorme entonces yo creo que esto digamos es una iniciativa importante que tenemos que acompañar Muy bien Bueno, Plinio, estamos llegando al mediodía de esta mañana especial que estamos teniendo en Radio Centenario como te decíamos al comienzo Eh, muchas gracias, como siempre, por el contacto. Un abrazo grande y el saludo a los compañeros de Contrapoder. ¿eh? Muchas gracias y larga vida a, la, a Radio Centenario. Abrazo. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. <música>